Ya, ya. hola, hola, hola, seres del espacio exterior y adoradores de las ondas sónicas causadas por peña con y cerveza barra Calimocho en sangre. En este día de hoy, acabados ya los carnavales, vamos a daros algo, una buena sesión de versiones de otros temazos. Si es que aquí pasa algo nuevo en cada programa, somos de lo bueno lo mejor, nenas, sí. Y aún así, desde AgasselRow tenemos que pedir perdón por una errata en uno de los programas ya emitidos. Decíamos que encontraréis información sobre Guns N' Roses en un programa anterior a este, pero va a ser que no, será en uno posterior. Pero vamos a lo que vamos, a lo que está sonando, que es Raw Power de los Estullis de Ig-Pop, tocada con gran maestría por los anteriormente mencionados Guns N' Roses. y Don't Yeah. Pasamos a algo más metálico con Electric Eye de los Judas Priest, esta versión es de los Halloween. Y si queréis mi incendiaria opinión, el cantante, el que sustituyó al primero de los alemanes, no le llegan a la altura del betún a Rob Halford, ni a él ni al primer cantante de Halloween. No sé cómo pudieron elegir a quien no pudiera hacer aquellos brutales agudos que nos encandilaron con temas como el eterno Halloween, de 13 minutos de duración o Future World. Pero vamos con las noticias, que últimamente no son demasiadas. Este año se cumplen 25 añazos desde que los brutales Metallica sacaron a la venta uno de sus mejores álbumes, el Master of Puppets. Precisamente por eso luego podréis escucharla. Por desgracia, también se cumplen 25 años de la muerte de Cliff Burton, a quien quisiéramos recordar durante unos instantes. Y Johnny Rotten insulta a Ozzy Osbourne, <tose> tal y como suena. El punky más gamberro de todo Reino Unido ha declarado recientemente a los medios del rock y el metal que el cantante americano le parecía un delincuente senil y que no le impresionaba aquel numerito de arrancarle de un bocado a la cabeza a palomas y murciélagos. También dijo que Ossie representaba tanto como él a la clase obrera británica y que eso hacía quedar a los obreros como estúpidos. A ver, analicemos esto, Juanito Podredumbre. Un viejo que grita Dios salva a la reina de modo irónico es un delincuente senil según las leyes de tu país. Si no te impresiona lo que Ozzy hacía con, con palomas, es que algo falla. Y si encima criticas a Ozzy por dejar en mal lugar a una clase obrera que, según tú, representas, no sé por qué se supone que te tiraste años especulando con viviendas en Los Ángeles. Moraleja, cállate la boca, Johnny. Y ya que estamos hablando de Ozzy y nos estamos dedicando a poner a bajar de un burro antiguas glorias en decadencia, vamos a hacerlo bien, criticando la ética del señor Osborn más todavía por si no lo hubiéramos hecho suficiente tras haber visto varios episodios de los Osborn resulta que este hombre no le bastó con hacer un anuncio gracioso sobre el wall of Warcraft ni con echar a Thack Wild de Ozzy Osborn ahora ha decidido aliarse por completo con el enemigo y ha hecho un anuncio con Justin Bieber o o como se pronuncia el nombre de este repelente niñato el anuncio versa sobre lo rápido que evoluciona la tecnología y como Ozzy no es capaz de seguir la evolución de los móviles de cuarta quinta y 6 esta generación en ese momento Justiniano Olfeo viene y lo quita de en medio llamándolo abuelo. Por última imagen se ve a su mujer diciendo que es un 6G y ahora sí añadiendo que coño son Justin Bieber. Mi opinión es perdido el poco respeto que me quedaba en este hombre. No dejéis que un niñato repelente desbanca al metal, traidor de tres al cuarto. Y tras estas noticias vamos a disfrutar de este temazo de los Ramones Bueno, en realidad se llama R-A-M-O-N-E-S Y la versión original era de Motorhead Por lo visto les gustó tanto a los americanos que decidieron tocarla ellos también Dejando de lado durante un momento el rock, pasemos a esto que está sonando de manera increíblemente acojonante, que es Battery de Metallica, pero tocada por Machine Head, un grupo que tiene a dos super guitarristas como son Phil demel y Rob Flynn, que es también un cantante, sinceramente una de las mejores versiones que he oído en mucho tiempo. gotta crush it the out of question, the RJ only better we dominating for the we break the fast all right the battle you want to see a battle break at the fast all right got a question there's a full jack shit get a come back all right catch of a phrase is out that's it Y vamos con más versiones de metálica no porque sean metálica ni porque sean brutales, sino por ver el modo de hacer versiones de diferentes grupos. Comprobad por vosotros mismos cómo funcionan los increíblemente brutales Tribium con su versión de Master of Puppets que, como ya he dicho, cumple 25 añazos. De ellos tengo que decir que también versionean que da gusto, que tienen un toque a lo Annihilator y que no veo por ningún lado que el cantante sea un calco de la web de James Heffield, si acaso puede alcanzar tonos similares y matices que las hacen parecerse en determinados momentos Pero no hasta el punto de ser idénticas Y en caso de que lo fueran Esto no tendría que ser motivo para que fans capullos de Metallica Reneren de escuchar un grupazo como son Tribune ¡He dicho! Wow, wow wow ¡Sete Gibernau! ¡Qué pedazo de solo el que nos ha dejado Trivium y qué pedazo de tema que están tocando los Backyard Babies! Se trata de Pet Sematary y de los Ramons y es un tema que demasiada gente ha destrozado, tanto en inglés como en castellano. Del mismo modo que hicieron Ramoncín y Pitingo con Nirvana. ¡Qué rabia! Pero la forma de Dregen, Nicky Borg, Peter Carlsen y Johan Blombis de renovar este pedazo de canción es algo increíble y digno de alabanza. ¡Disfrutadla! sonando ha dado mucho de qué hablar, se trata de Holy Diver del gran maestro Dio, que en paz descanse, tocado por Kill Switch Engage. Mucha gente se ha dedicado durante demasiado tiempo a dar por saco diciendo que los Quill Siege habían destrozado la canción, pero en ese momento Dio apareció en entrevistas diciendo que la versión era innovadora y que le gustaba el sonido aunque no fuera la versión original. Y que por supuesto el videoclip completamente cómico era algo que llamaba mucha atención. Por otro lado, pienso que esta canción sirvió para dar a conocer a un público bastante joven, el gran maestro del G-Metal. Y ya sabemos, si es educativo no puede ser malo, ¿no? Pues ala, aprender se ha dicho. Siguiendo con este desfile de temazos vamos a escuchar algo menos durillo, más clásico y que un gran genio de las seis cuerdas se elevó a los cielos con su toque personal. Se trata del tema de Bob Dylan All Along the Watchover. El intérprete es como sin duda habréis reconocido jimmy Hendrix. Sí, hombre, ese genio que cogía y le prendía fuego a las guitarras en directo. Ay, es como me hubiera gustado haber estado en Boostock. plame Y venga, vamos con los minutos musicales patrocinados por loción bronceadora El Orco Feliz. Proteja su orco de los rayos del sol, se lo agradecerá. Y ahora, una versión de un tema que divide a la gente. Si tenéis los oídos limpios y algo de cultura general, reconoceréis lo que está sonando. No, no es que Europe se hayan vuelto brutales se han aprendido a tocar más rápido. Se trata de Children of Bodom demonizando este Final Countdown. ahora un poquito más de diversión, lo que estéis escuchando es Whisky in the Yard interpretada por los siempre geniales eternos Metallica, en realidad fue Thin Lizzy que inversionó este tema antes que los californianos, a partir de una típica canción irlandesa, pero es que esta canción es más fiestera, ¿no? Sé que la canción original es de un grupo que incluso a mí me parece de lo más repelente, pero hay que reconocer que este tema, incluso la versión original de mecano era increíble. Así que como diría gran profeta Homer Simpson, ¡callaos hipoglúcidos! Amanecer, llorando pedía quien al llegar el día desposara un calor. olvidado deciros que la versión anterior pertenecía a extravaganza, uno de los 100.000 grupos de Leo Gémenes. Y para seguir con esta fiesta sin final, tenemos una versión brutal de un tema brutal. Esto es Breaking the Law de los Judas Priest, pero interpretada por Barry Charrack, un grupazo del País Vasco. ¡Yeah, baby! ¡Sí, baby! ¡Sí, baby! ¡Sí, baby! Como deberéis haber adivinado, esto es esta es una noche de rock and roll, aunque tocaba por lujuria, aunque el tema sea de barricada. Y ya que estamos, vamos a desvelar algo. En breve nos pondremos en contacto de nuevo para entrevistar a Lujuria, que se ha amportado maravilla con nosotros. Muchas gracias, chavales. minutos musicales han sido patrocinados por Bicicleta Sin Sillín, la monja satisfecha. ¡Ay, señor! para ver el cielo, oiga! Y nos despedimos con un clásico infernal. Se trata de Surfing Bear, interpretado en este caso por los brutales Sodom. El tema pertenece a Thrasmen, fue reinterpretado por los Ramones. En realidad... Tras men lo único que hicieron fue combinar dos canciones de Rhythm Blues de los Riving Tones Oomf Mau Mau y The Bird is the word De modo que lo que escucháis es una versión de una versión de una versión o algo parecido Años más tarde son castigaría nuestros oídos con este pepino sónico Que por mucha gracia que haga hace popita Sobre todo si lo pones a todo volumen Y sintiéndolo mucho, esto es todo, esto, esto esto es todo amigos Hasta la próxima vez Os esperamos aquí en Hagas el Rock de Onda Campus con Juanfran y Zuru Eso si sí, no me han echado por los comentarios contra Ozzy Osborn. Ah, y que no se os olvide, quien ama la música, ama la vida.